Buenos días, oyentes del informativo Farco. Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fue la primera votación de Gerardo werstein como canciller en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el encuentro en Nueva York se discutió el escrito que propone la adhesión en rasgos generales a la protección de los derechos de las comunidades originarias en cuestiones como justicia, medio ambiente y preservación de creencias espirituales y conocimientos ancestrales y lenguas. Hablamos con Sergio Garis, psicólogo social y periodista, productor del programa Caminos Ancestrales de Radio Rebelde en San Luis, programa que rep Representa la voz del campesinado y de los pueblos originarios en primera persona. El gobierno de Milay no duda en posicionarse como el gobierno más retrógrado del mundo en materia de reconocimiento de los derechos indígenas. Esta decisión forma parte de una política de Estado mediante la cual se quita todo tipo de apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad y los pueblos indígenas es uno de ellos. Desde el inicio de la gestión en la presidencia de Javier Milley ha comenzado una escalada en contra de los derechos de los pueblos indígenas y del campesinado. No nos olvidemos que en puestos decisorios centrales de la relación con el indigenismo ubicaron a dos negadores de su existencia. Uno de ellos, el presidente de Parques Nacionales, cristian Christian Larsen. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es Claudio Abruj, quien ha vuelto atrás de decisiones adoptadas durante el gobierno de Fernández, También retrocedió en la aplicación de la ley 2660 de relevamiento territorial. Ahora se suma esta actitud de ser Argentina el único país que votó en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que reconoce derechos a los pueblos indígenas. Están avisando que están dispuestos a todo, a desconocer cualquier decisión legal que proteja los derechos indígenas, pero peor aún, ya están en marcha con la una andanada judicial contra los pueblos para desalojarlo de las tierras y ofrecerlas como un trofeo al capitalismo más rancio del país y del exterior. Todo ello apoyado por el aparato de represión de Estado, que para estas cuestiones no escatiman esfuerzo y para esto sí que hay plata es necesario reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente si lo desean en la vida política, económica, social y cultural del Estado según parte del párrafo de dicha resolución. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra para Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.